Shout. But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in, engine's back on it The wheat is going be a nuclear error But I have no fear, cause London is drowning out Bueno, bienvenidos una top of the dial. And after a Wonke Palomino. Buenas tardes. Collie. <laughs> escuchando Radio Ramlet Collie. Ramlet y si no, para que no nos pueda escuchar como siempre en el blog www.blogspot.es o .com estamos en los dos .com <risa> <risa> bueno. y bueno, esta semana tenemos a Adam ah, buenas tardes te ven aquí a expandir de, de, mm. la sección del noticiero friki esta semana no, no tenemos entrevista pero tenemos un noticiero friki para todos Sí, bueno, vengo a traer aquí un poco de noticia fresca, curiosa, interesante para todo el mundo Para toda la familia Sí, con bueno. fundamento, rica, rica bien, Pues bien. nada, dejamos aquí un temilla y sacamos al licenciado a, a la parrilla, ¿no? Sí <risa> El tema se llama... Quema la televisión, es un buen título ¿De quién es? Del grupo Puta Casca en el CD Todo es Mentira Joder, toma ya ¿De qué año es esto, Adri? ¿De qué año es esto? Pues bueno, sé que está grabado en Vizcaya Y el año la verdad es que no lo pone Es un CD de de la radio que me he encontrado por casualidad Y hecho este pues vamos a esta, esta canción Ah, pues vamos a chutarla, ¿no? Sí, sí Pues qué mala TV Que lo, lo pondremos en la, en la página web Para quien quiera volver a escuchar Los intereses por el grupo Allí pondremos el link a ver si Últimamente nueva. estamos dando una patada a blog, no veas Sí, sí, a ver si la peña entra Bueno, que realmente a... están respondiendo Se parece eh. a game, ¿no? Está bien, sí Para quien no haya jugado a los game Le va a recordar un huevo Bueno, pues qué mala televisión Yeah Bueno, qué mala televisión, ¿no? Ahí queda sí. claro. Espero que os haya gustado. Y si realmente os ha gustado, ya sabéis, a partir de ahora, bueno, de ahora, que dice ahora que la creemos y se haga y todo, en el blog la tendréis. <risa> y bueno, empezamos con el noticiero friki, ¿no? Pues va, voy a empezar yo, que esto a mí es familiar, si más no. Mm. Cuéntanos: europapress.es. Fuente, ja, fuente ya, venga, va. <risa> Pues recuperan un semáforo que tres jóvenes habían robado para decorar su piso <risa> <risa> Bueno, la cuestión es fácil, ¿no? Que tres chavales habían cogido el semáforo Y habían puesto, intentado poner bombillas ¡A qué me suena esto! Supongo que les había saltado ¿Sí? transformador Porque, para que no lo sepa, el semáforo consume más que una lámpara normal Yo, por ejemplo, pete casi mi instalación eléctrica del piso Sí, <risa> aparte <risa> de que se fundieron todos los leds del de semáforo <risa> Sí, pero bueno, fue divertida la experiencia, ¿eh? Bueno, por intentarlo creo que no ¿no? Un poquito... A ver, ¿quién no tiene una señal en casa? ¿O ha una señal en casa? Señal de tráfico, sí, pero un semáforo. Un semáforo en el suelo... Es más No lo rompimos, ¿eh? Estaba en el suelo. Un día lluvioso. Dije, hostia, pues qué más que ir a probar a casa, a ver si lo puedo poner. Estaba tirando en el suelo, pobrecito. Le pides un favor, claramente. Pues bueno. Voy con mi siguiente entrevista. Sí, sí, hay que... Recordad las normas Vamos diciendo noticias <risa> Bueno, esto sale en el ITV Un periódico vasco Que curiosamente Si entras en su página web Está en inglés Y luego tiene la pestaña Para ponerlo todo en vasco Me ha parecido algo raro Que bueno, en Inglaterra Nos recomiendan De que no se quemo ropa En el microondas Porque ha habido un hombre Que ha quemado toda su casa <risa> Y lo más curioso es que Sabemos que había dentro Unos es Y unas calcetinas o sea, que ahora que se acerque el invierno, ya sabéis No los calentéis en el microondas Porque se es dar de la casa sus calzoncillos. Yo nunca lo he probado Claro, hay en una terra que hace frío, llueve Los y no, no, no, sí. no calzoncillos cal... Sin calentitos Cuando la secadora nada para más <risas> Hay que tirar de microondas Si no, al horno Que queda mucho más bien, lo pones en grilla ahí Con fuego por arriba, sí. fuego por abajo y, y, ahí, y aunque arda no pasa nada, te ya. queda la ropa en su punto Es más seguro Esto es como lo típico, ¿no? Que te levantas por la mañana todo sobado Pones el café con la cucharilla Sí, y luego... Y a flipar y A flipar ¿Qué pasa? O cuando por esos descuidos de la vida Sin ninguna intención metes un CD también sí. en el microondas Y dices, ¡uy! Los tomates explotan Pero chicos, no hagáis esto en casa, ¿eh? Para que no hagáis esto en casa Yo tengo ahora la última moda de Japón ¿Cuál es la última moda de Japón? De Japón. Ilustranos. Sabéis que Japón es un país muy curioso y carismático sí. <risa> Aquello de los japones Pues la cuestión es que han puesto la moda de ponerse un donut en la frente Un oh, donut sí, en la frente No creáis que estoy hablando de un donut comestible Es como los... Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, sí, yo Por lo he visto Protuberancias que se mete la gente debajo de la piel uh -huh. Y se mete en una especie de rueda con forma de donut aquí en la frente Sí Y bueno, quedan un poco a nivel de freezer Sí, sí, es como un, un morcilla aquí que tienes como un donut. O sea, ¿Es como intentando imitar algo? Simplemente sí, comer con la rosquilla en la cabeza. Es que no sé a le imitan, la verdad. Parece un objeto ahí en medio de la frente. No, claro, sí, se va la nueva sí, es, moda allí. Es algo muy chungo. Man, pero bueno, o sea, vale, es se, también, sí, se sí. arrepientan. O aparte, para meterte, se tiene que dejarte cicatriz o algo, ¿no? No, porque estiran la piel. Lo que pasa es que, claro, tú algún día, si quieres quitártelo... Claro, te la estiran. Claro, no. esa, esa piel Olpeña. va a quedar ahí muerta. Ahí. sí, sí. sí. De pellejo Yo tengo otras sobre modas en, Pero bueno, esta vez en, es en China Se ve que este año ha triunfado El bañador en la cabeza El bañador en la cabeza, pero puesto también o no solo en la cabeza Para las mujeres, o sea Puesto, o sea, el bikini normal <risa> Y otro en la cabeza Porque bueno, allí aparte de que Dicen que es para prevenir del sol, para no quemarse y tal Desde siempre Como cultura, las mujeres blancas Han sido mucho más hermosas que las mujeres Morenas o negras Entonces es una forma de no ponerse moreno. Y ver las fotos y realmente es impactante. O sea, es una persona con un bañador, o sea, tela de bañador en la cabeza. Sí, sí. Y lo, los ojos y la boca. O sea, pero en plan pasa montañas. Es que sí, un pasa montaños, pero oh. con tela de bañador. Bueno, yo ya me pondré uno porque para no quemarme. Claro, es una buena idea. Ser más hermoso. Ahora que hablamos de, de moda y de ropa y tal, también he encontrado algo curioso. Son los Smarter Socks Para los que no sepáis Eso quiere decir Calcetines inteligentes Son unos calcetines Que han sacado Que, bueno Tienen una especie De microchip O de tela inteligente Que se conecta Con tu teléfono móvil Super guay Sí, sí firmado, Y es, es impresionante eso? Y te ayudan A no perderlos Lo típico que Bueno, cuando vas a la lavadora Siempre desaparece Uno de los dos calcetines Pues con, la, con esta aplicación Para el móvil Puedes encontrar dónde están tus calcetines Para que no se separen Y puedes llevar Algo súper útil Y que nadie debería Dejar de probar La cuenta de las veces que lo la has lavado. ¿Qué dices? ¿Para qué me sirve? Para nada, pero ya lo tengo. Hombre, pero o sea, tú imagínate que lo llevas puesto, te pilla lloviendo, ahí, plas, se mojan. ¿Eso lo cuenta como lavado? Claro, claro. Bono, lo más importante, sí. si es un chip, es electrónico, te electrocutas. Si te oh. sudan los pies caminando, te cuenta como lavado y te electrocutas también. Los míos serían siempre limpios. En realidad, usarlos como funda del móvil iríamos. Hombre. O sea, del móvil para meter móvil, llaves y de todo y ya muy bien porque... Sí, sí, si luego te dice a ver, dónde pues estás... El móvil es inútil porque está en el móvil la aplicación Pero las llaves, la cartera Pero llaves, ¿no? cartera, mechero, todo eso esas de casa y lo buscas 80 veces Sí, sí Pues para eso me sirven los calcetines Ahora, cuidado porque la cosa no, no es barata Sale a 10 pares de calcetines y el escáner para el móvil y todo sale a 189 dólares No, 150 euros, 160 ¿Y No claro. se puede comprar un par solo Piénselo a ellos yo. <risa> yo ya me he comprado 20 pares y estoy preparado para el invierno y para la lavadora. O sea, no sé si os acordáis la semana pasada que saqué bueno, tenía la noticia aquella de que uno de los leones del Congreso, Velarde me parece que se llamaba, ah, sí. no tenía huevos, no tenía bolsas huevos, sí. sí. Pues al loro, eh. Porque la noticia continúa ¿Tiene El seguido? canal de televisión historia, uh -huh. conocido como. La imagen ya está Pide dotar de testículos al león del congreso Me Pobre león No, pero para que venga aquí un canal de historia Que no sé es ni español ahí. Oye, ponerle huevos al león del congreso Podrían poner los huevos a los que hay dentro del congreso También, ¿no? Pero O quitárselo <risa> No, no, primero se los pones y luego los aprietas <risa> no, La verdad que es curiosa, ¿eh? Sí. Va a de que hablar esta noticia. Fue como tuvimos también una racha con el aeropuerto de Castellón mm, sí. hasta que nos informamos de que había una plaga de conejos y ya dijimos, esto se va a la mierda. <risa> Pero bastante buena, ¿eh? Interesante, ¿no? Esto es como cuando a la edad media el, hubo un papa que dijo vamos a cortarle los huevecillos a todas las fotos, a, a todas las estatuas que tenemos aquí. Pues eres como... ¿Te acuerdas que se lo comentábamos, David, que debería haber en alguna parte del Vaticano una caja llena de cojones de piedra? Hostia, es verdad. Yo estoy convencido, ¿eh? Cortaron plan... todos los cojones y luego pusieron las hojas estas típicas de Adán y Eva, las pusieron ahí. Pues yo creo que tiene que haber una caja en el Vaticano llena de cojones ahí, de preparada. Piedra. Yo creo que el papa ahí se frota con ellos por las noches ahí. Yo me imagino que sí. Dice rodeado de huevos de piedra. Dicen que es el argumento del de el, el Código Vinci II. Que va el, el hombre ese, va a buscar ahí Los cojones de las estatuas Yo tengo otra de la vanguardia Que bueno, como no Dos militares americanos Están en tiempo libre no Y le dio por beber Y se pusieron a, a ver la tele Y a uno le entró hipo Y al otro no se le ocurre otra cosa Que para darle un susto Apuntarle con la pistola Y de susto lo mató Qué Le disparó ah, Le disparó <risa> Le disparó boca, <risa> No, no, no, le pegó un tiro Bueno, seguro que se le pasó así, pero pobre hombre, ¿no? Militares americanos Sí, lo sí que Bueno, no son del todo militares, pero también están volados Supongo que habéis escuchado lo de los dos Mossos esos ah, sí, Que los han coche. pillado con el vídeo lo sí. que pensaba que es una lástima que es una radio Y no podemos sacar el vídeo bueno, Ya, yeah, yeah, yeah. Podéis buscarlo en YouTube. En, en, en YouTube seguro lo encontráis Si no, en web de Noticia, Radio 324 O el periódico alguna de estas Seguro que también lo encontráis En porque... el 20 minutos también sale Sí O sea, es brutal Yo el he visto video. el vídeo Y... Es en sí, plan exacto, salen en plan calle, ahí bailando, pero sí, sí, sí. el... de repartir las cartas. Sí, sí, sí, sí, sacando, bueno, sí, sí, es una cosa brutal. Y dices, antes no la parte en que se comen un plátano y como si se estuvieran comiendo un rabo. Sí, sí, sí. Y digo, Bien, pero todo esto plámono, mientras conducen, porque sí, yo he visto sí, las fotos del 20. Sí, minutos. todo esto es movimiento que saber. Sí, sí. Una mínima habilidad hay que reconocerles a los hombres que están ahí haciendo el monger mientras conducen, pero hostia, tío, es policía. Sí. <risa> y luego tienen la cara de multarte si hablas con el móvil. Sí, sí, sí. Bueno, es policía. Ahora sabemos que Mientras conducimos Podemos hacer el monger Y si nos paran Decimos oye Aquí veo unos policías Que Porque lo peor es que No los han retirado Ni no los han hecho nada Creo que los han expedientado O algo así Súper leve Pero no los han Al multado El decían Que era empleo y sueldo Sí Pero sí. bueno A ver somos realistas Vivimos en España Y echaron funcionarios Imposible Lo típico Suspendidos de empleo Durante un tiempo Pero no de sueldo Y expediente y, sí sí Y hacer papeleo Durante un añito y medio Y ya está Deben ser los primos del policía ese de Londres que mientras dirige el tráfico con las manos va bailando también, no sé si lo he visto alguna vez. Hay uno en Londres que se dedica a hacer eso, o al menos lo hacía. <risa> y tengo una, esta es para todos los que estáis solteros y, oh, te, yeah. y queréis ahí de esto. Un magnate de Hong Kong ofrece 65 millones de dólares, que no es poco, al hombre que, al hombre que enamore a su hija lesbiana. <risa> Ojo a las noticias. Yo creo que eso vale un billete a Hong Kong Por probar que no quede Pero te hacen un examen 3 sí, o algo Uno, o si el, vaya, habrá gente A el hombre, saco, ¿no? Presentándose Sí, sí, o sea, el hombre dice que Ha puesto un anuncio en plan público para que lo vea todo el mundo Para que a su hija, que se llama Gigi Pues eso Se casó con su pareja lesbiana a principios de año Y bueno, el hombre quiere que, que no, que se case con un hombre, que es una buena mujer su hija y tal, y que no le importa que el hombre sea rico o que sea pobre, pero que él le recompensa si un hombre se consigue ligar a su hija y se casa con ella. Hay que ser cerrado de mente sí, para llegar sí, hay a pagar. Es lo que está pasando yo. Hay que ser, porque tu hija se casa con hijo un hombre. Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Porque además, la mujer ya está casada, tiene una pareja, es feliz. Dejará que sea feliz. Sí, que pone que tiene una relación de 7 años y toda bandanga. Sí, sí, que que vive no en Francia, que... que no vive a su lado, ¿sabes? Sí. Tanto la punta del mundo, déjala. Porque él es ira. el perfecto. <risa> Alguien que paga porque tu, tu sí, hija eh. se vaya con otro. Además que el hombre este no reconoce que su hija <risa> se haya casado porque se casó en Francia. Claro, como se casan un extranjero, pues al menos no quiere reconocer Él solo quiere que venga un hombre y se liga a su hija Y le ofrece una pasta ¿Pues yo sabía lo que haría si fuera la hija? ¿Pillaría un pringao? Y oye, sí. 20 para ti, el resto para mí Hombre Nos separamos al cabo de dos semanas Yo me ofrezco para ser el pringao, eh yo... Y después que se vuelve a casa con el churri Y con un montón de pelas claro que sí, Y tío. a vivir la vida Es que es una burrada, ¿eh? 65 millones de dólares Pim pam ahí para ligarte tu hija, a su hija eh. Pero bueno, mira Gente pirada en todos lados Y gente cerrada de mente Hay más no, aún o sea que pirados Aquí en todos lados Aquí en la China, aquí en la China. Mira, Yo tengo una historia bonita oh, esto bonito, esto bonito, ¿eh? Un canguro del zoo alemán Que ha sufrido una historia Bastante positiva en su vida Gracias a la ayuda de un zorro y un jabalí Lo han liberado Parece <risa> esto es Rey León <risa> Sí Pues se ve que el canguro consiguió escapar del zoo gracias a estos dos animalicos que le cavaron el hoyo y se piró o algo así. ¡Hostia! Brutal, ¿eh? Un canguro... Parecen tontos, pero son malistas de lo que parecen, ¿no? Como la peli de Maga... Una... Sí, una ah, de casas, casas, o... sí, sí, sí, sí, sí. Tened cuidado porque malita, ahora malita. los canguros saben cavar y saben escaparse. Sí. O sea que... <risa> si tenéis un canguro mascota, como la mitad de gente en este país, pues... Atadlo bien. Y tanto. Hombre, yo prefiero interno. las ocas, ¿eh? Sí, ya, ya. Yo, bueno... Pero Luego, bueno. Yo tengo otra, esta vez es de Noruega, una familia súper afortunada, ¿vale? <risa> sí, sí, sí, super esto afortunada. también es bonito. A ver, han caído en un volcán. No. <risa> Pero casi. No, no te digo. Les ha tocado en seis años tres veces la lotería, una por cada hijo que han tenido. Esto es como fabra Una vez oh, le tocó a... a su padre, otra vez a su hijo y esta vez a ellos. Y ha coincidido con estar embarazados. Tío, esto, esto es como ahí? para tener. ¿Dónde era? ¿Dónde sí, era demás. esto? En Noruega. ¿En Noruega. Pues muy bien para ellos. Aquí tenemos a Fabra que la gana cada año. Sí, sí, sí. <risa> sí. Tenemos récord. ¿En serio, tío? Tres veces. Yo es no sabía esto. Lo han esto es hecho con físico. el libro este de Mac, del Martin McCly. Hombre, claro, esto se venía de regreso al futuro, <risa> han cogido la almanaque y han vuelto. Está clarísimo. Tres veces. Pero el gordo, el bueno. <risa> <risa> Bueno señores Os dejamos con un temilla Hacemos un checkpoint sí, ¿no? No. Bueno, Venga va Vamos a poner aquí Siguiendo con The Clash Porque realmente Está sonando The Clash O de fondo mm -hmm. Sigamos con ello Vamos a poner Una canción guapa Bastante versionada Jimmy Jazz Pero bueno La original esta vez Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went fast Oh, you're looking for Jimmy Jazz? Yeah, they said stop the muscle out for Jimmy Dread. Cut off his gears and chop off his head. Police come look the master gonna put Jimmy Smith cut off his ears let me chop off his head what are you looking for? Jimmy Jazz, Jazz, Jazz Take this town. Parque Yuitem para la Libertad d'Axposio, Ucupem al Dial. Radio R. S. K. Al Senset Punu, Dala E. F. A. E. Ma. Ascolta Radio Giuras. Bueno, ya estamos aquí de nuevo Y seguimos con las noticias, ¿no? Sí, bueno, para que se acabe de chupar ahora Si hay alguien, estamos en Google y Palomino Sí, en Radio RSK 107.1 <risa> Bueno, que acullar, sí. continuamos palante. Sigamos Venga, va. Eh, Yo aquí tengo otra de, de De Vitoria Bueno, ha sido hoy, esta mañana sí. Ha habido un chaval de 19 años Que ha ido a robar A una mujer, a una abuela Y la metió un bocado en el brazo. <risa> Se le había tenido que ir al hospital y todo. ¿La mujer ha ido al hospital? No, no, sí. La, ah, vale, digo. La ¿no? mujer, ¿no? O el chaval la mordió a la mujer para robarte el bolso. Pero en plan zombie o... En Yo, plan... sí, o sea, un demonio que morderle fuerte, ver al hospital de un bocado. Yo creo que esta noticia debería ser clasificada en Apocalipsis Zombie. No sé si os acordáis. <risa> Hace un par de meses o así Empezaron a salir noticias sí, de sí, sí, las sacamos Sí, sí, o sea, verdad Estuvimos aquí acojonados ¿eh? parece, Bueno, bueno que pues, en la radio eh. no pueden subir, ¿sabes? Petamos la escalera y ya no sube nadie Esto, esto no ha acabado, ¿eh? Yo hace tiempo que no he ¿Tienes alguna otra? No, no, de zombies no tengo ninguna ahora Es Vaya. una pena, pero casi Nosotros tú nos acojonado durante un tiempo Porque, bueno, a partir sí, sí. De lo del tío este, el ¿Qué? vagabundo Que murió ¿Qué? un vagabundo y sí. llevan pelotas y todo esto y sí, que luego otro se le comió la cara a uno y, sí. y a otro, una mujer que se comió a su hija Sí, sí, sí y sí decían sí, sí. que era por las sales, las sales de baño sales de baño la nueva la baño. droga Claro, lo típico Sales de baño que son marca Umbrella Y tiene un poco <ríe> de T-Virus ahí metido, ¿no? Bueno, no, lo que dices de volar la escalera y quedarnos aquí, hombre Podríamos convertirnos en el típico tío loco en todos los apocalipsis que está en la radio el, Esto es una conspiración del gobierno Sí. Eh. No nos escucharía mucha gente, ¿no? Bueno, da igual, pero alguien nos oiría y yo, yo lo haría La gente empezaría ¿Sí? a escuchar la radio Lleramos el de, el de, las de jamones y chorizos para no pasar hambre La nevera llena de cervezas y, y aquí vamos a aguantar, hombre Hombre, sí Sí Tomar cervezas ya que... íbamos para adelante unos meses. Sí, sí. Sacar un poco de café también ya. Claro, es que no ponemos no, un café para estar atento ¿y no a los zombies. <risa> Seguro. Mira, aquí hablando de muerte, causa y destrucción. Tengo una bastante seria, eh. Esta vale, es vale. algo tema de muerte. El Radar pilla un furgón de una funeraria a 187 km por hora en Montzárvez. <tose> El informe policial decía que iban bueno, a una velocidad mortal. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Ver un coche de muertos correr. Sí, yo creo que... tarde? Me parece que es de los coches que menos prisa deberían tener. Pero o sea, bueno, aunque es le pongan dos caballos ya tiraría el coche. Sí, sí. Pero bueno, debería llegar tarde seguramente, sí. Yo tengo... Ya, bueno, cuéntanos. Sí, yo tengo una, me ha hecho reír bastante. Bueno, sí si tuvo un poco. Es una noticia sobre la ciudad de Nápoles, ¿vale? Que es una de las ciudades más pobres de Italia, que tiene una tasa de paro altísima, el 31%. La, la media de Italia es el 10, para que os pongáis un poco en situación. Y bueno, están muy apretados por la crisis. Además, es una, una ciudades donde hay más problemas con la mafia y todo esto. Está bastante hecha polvo, Burén-Nápoles. Y bueno, eh, pues el, su alcalde, que curiosamente se llama Luigi. Alcalde italiano se llama Luigi, pues la coña ya está ahí. Eh, ha aprobado una medida que consiste en, en crear una nueva una nueva moneda exclusiva para la ciudad de Nápoles los napos los napos <risa> los napos. napos con lo cual tú ahora en Nápoles puedes comprar lo que sea dentro de la ciudad con euros o con napos porque, y ya está aceptado sí, sí va a entrar en vigor dentro de poco o sea, está aprobado y ahora tiene que entrar muy curioso eso es una medida en teoría para incentivar el comercio dentro de la ciudad y todo esto o sea, es como si ahora en Barcelona pues pudiéramos pagar con los billetes del Monopoly solo en Barcelona solo en Barcelona <risa> Yo personalmente sería rico. Si, si pudiera pagar con los vídeos del Morgol. millones, ¿eh? Pero sí, Hombre, sí. Hombre, eso nos hace pensar, ¿no? Igual aquí también iría bien. Una segunda moneda. Muchas a ver. Sí, sí. Hombre. Ahora, pero yo voy a buscar un nombre mejor que Napos. Porque si fuera para España sería Epis, las monedas. Espirifren, <risa> <risa> Las monedas Pero sí, sí esto de Todos tenemos la misma moneda Pero eh, en Nápoles nos creamos la nuestra Además he visto una foto de los billetes y son súper cutres no, claro. Hombre, yo es que me imagino cómo va a acabar la cosa Todos los gripan a ir allí y se van a quedar monedas Y se van a quedar sin monedas claro. sí, Y supongo yo que sí, sí. también pillarán algún impuesto Por cambiar dinero allí o algo Hombre, esto está clarísimo Es probable, es probable Pero bueno, sí, sí, es bastante curioso De momento está en fase experimental, ¿eh? Por eso, o sea, tiene, ahora ya ha entrado Está en fase experimental y en Navidad, si funciona bien Pues ya entrará full moneda moneda Sí, sí, aquí el alcalde Luigi Buenas ideas ¿eh? Sí, sí, no mala idea Yo tengo otra de China de nuevo De una madre que tiene Cuatro hijos, ¿vale? Y se ve que Bueno, hijos gemelos, hay que especificar ah, vale. Y en clase les era imposible Diferenciarlos a unos de otros Y se ve que encima se portaban pues, bastante mal Y los profes nunca sabían que había sido Porque les liaban Y la idea fue pelarlos con un número en la cabeza cada uno a partir de ahora son el 1, el 2, el 3, el 4 Hostia Eso es chungo, eh Sí, sí, llegar a esos niveles Estamos viendo ahí eh, que China es un país Con Muy sorprendente Estamos hoy muy internacionales Y China es un país muy sorprendente bueno, es curioso, ¿no? Sí sí. sí, sí Que China a mí me sorprende la ley esta Que tú puedes pagar a alguien para que haga tus años de cárcel Sí, eso es como... Vale Eso es bestia, eh Eso significa ya que ningún rico va a la cárcel Tal cual Claro O sea, es exageradamente malo Sí, algo así pasó en Suecia hace poquito, mira ¿Ah, sí? Temo, bueno está en plan ilegal totalmente, ¿eh? Pues un tío por pues así por pues, sus anchas que estaba volviendo cárcel y le soltaron Lo que pasa es que tenía que cumplir un año y medio más por un delito que todavía no había sido juzgado y pagó un amigo para que se hiciera pasar por él y entrar en la cárcel Hostia Lo bueno es que el amigo cumplió toda la condena y cuando lo echaron se dieron cuenta de que no era ¿Y entonces qué pasa? Bueno, el amigo ha cumplido la pena y al tío le toca... ¿Otra vez cumplirla? Otra vez. Hostia, pues pringado. Sí. <ríe> es curioso, ¿eh? ¿Cómo no se pueden dar cuenta los policías? Sí, sí, sí. Sí, Son tontos, pero no es para tanto, ¿no? No sé, yo creo que aquí... Tengo una del mundo de la tecnología. Esta es curiosa ¿La también. ¿La tecnología? Sí, sí, una... Dice tecnológica. <risa> Una, bueno, en el gran mundo de las aplicaciones para móvil ahora ha salido una que, bueno, una aplicación para encontrar setas en el bosque a través del móvil. Una aplicación uh -huh. con un pequeño mapa en el cual tú miras, estás en el bosque y te indica, pues, dónde hay setas. La aplicación se llama Trovabulet. Ah, <risa> es y... catalana. Sí, sí, es, es catalana. catalana, catalana? No, si es que... Sí, sí, <risa> yo... Hay unas rutas ya prediseñadas y tal Y te dicen dónde es más probable que haya setas y eso. Pero en cualquier monta, montaña ¿tienes? No, no, en principio, a ver Supongo que es una aplicación de estas que se monta la gente Y que cuando ve un bullet pone una marca Y dice por ah, aquí vale, y vale. hay setas O sea, pero es como que... el GPS de los bullets Sí, sí, pero yo he leído esto y he pensado ostras, Llega un punto que la tecnología a lo mejor Está llegando a los límites que no hace falta O sea, la gracia de ir a buscar setas es Encontrarlas y, sí. y hacerlo sin ayuda No sé Me parece que a lo mejor es un extremo que demasiada tecnología para. O demasi... nos facilitamos demasiado las cosas. Si yo si voy a buscar setas, pues voy a pasármelo bien buscándolas, no a. mira, mapa, <risa> esto no es un videojuego, ¿sabes? Tienes que ir a este el Claro, un GPS para setas excesivo. Pero bueno. Yo tengo otra de Islandia, que esta sí que es curiosa. Y además te tienes que sentir inútil cuando te lo cuentan. ¿Por qué? Una turista vale se fue a Islandia en un viaje de estos organizados, en bus. Y se ve que les, les dieron tiempo libre, se estuvieron por ahí, y mientras se compró un vestido diferente al que llevaba y se lo puso. Y al volver al bus se ve que empezaron a preguntar por ella y ella no respondió, se despistó y tal. Y nadie la reconoció como que era ella y se pensaban que pues, faltaba una. Y se tiraron dos días de de búsqueda con la policía mientras ella ayudaba y todo y a los dos días cuando vio a quien estamos realmente buscando se dio cuenta de que era ella <risa> o sea estuvo dos días buscándose Hostia, <risa> esto es... que tienen que Mucho, flipar los ¿eh? policías y ella misma cuando <risa> se dan cuenta después de, lo que de los días haciendo. darte cuenta que quien buscan es a ti <risa> qué duro ¿Pero tú no verías la foto? de. A ver, enséñamelo, a ver cómo es. Sí, sí. Había una descripción, había una foto, hasta que se dio cuenta de que la descripción era ella. Y sí. Manda y sí, ¿Qué? coincidía. Qué grande. Sí, sí, luego resulta que los países del norte están tan bien y son tan... Y tal, <risa> y tal, pero... sí. Luego te pierdes y no te encuentras a ti mismo. Sí, yo tengo aquí la última del norte también. Bueno, Polonia, no tanto. Bueno, un sacerdote de la escuela secundaria hace la mernata montada de sus rodillas. Y ¿La qué? Nata montada. ¿Sí? Está, al café <risa> sí. A rodillas de los alumnos Como iniciación Para la escuela Bueno, lo típico Lo típico, sí Que tú debes ir ratas abiertos Ah, pero vosotros No lo hicisteis en la escuela Eso ya <risa> <risa> ¡Ah, ¡Se te hace incómodo! ¡No! <risa> Empiezo a recordar Es sí. curioso, ¿no? Cada semana Noticias de curas La semana pasada Vimos una de un cura Que la habían pillado sí. Corriendo borracho Detrás de un niño Sí, sí, sí, sí. sí. Esta, <risa> la, esta la escuché Es algo bonito, ¿no? Ver <risa> cómo son estas noticias. Bueno, no, nada no, no montada las rodillas. Hombre, mejor las rodillas que, más, que no más arriba, ¿no? Pero. Bueno, aquí dicen rodillas, pero bueno, yo soy nah. mal pensado. Ya, nah, ya, no. Nah. Te lo están poniendo bonito, ¿no? Rodillas. Sí. sí. Rodillas, sí. Ay, casquete. Será una foto en miniatura, pero es que no quiero ampliarlo. ¿Por qué tendrá tanta mala fama de en los curas? A veces me lo pregunto. Es pues ¿eh? que la fama, ¿no? Es noticia. No bueno, claro. paran de salir noticias. Si se la ganan, Dios. poco pueden si hacer. Es que luego les parecerá raro que lo pensemos. Hostia, es que esto... Pero bueno. Causa y destrucción a la iglesia. Sí, sí. <risa> Yo aquí tengo otra de un bebé que ha nacido con la sangre blanca. Oh. Hostia, esto... Cuenta, cuenta. Sí, sí, aprofundizamos. Sí, se realidad. ve que esto pasa cuando tienes demasiada grasa en la sangre. <risa> que se Ay. ve que se torna de un color así como blanquecino. O sea, que el bebé había nacido con un Big peso. Mac bajo sí, brazo. Pero se ve que lo raro es de que, pesó con, de que salió con menos peso de lo, lo normal y menos tamaño. Cuando debería ser como hiper grande. Porque se ve que hubo otro caso hace 20 años que también fue lo mismo. Pero el bebé era descomunal, como enorme. Pero ya tanta grasa en la sangre que. Pero el bebé vive. Está bien, como be está en ¿Está bien el génesis. bebé o. Se ve que sí. Se toma de anacolia, Es pequeño, pero... <risa> es pequeñito. Pero con la sangre blanca, de por vida. Sí, con la sangre blanca. ¿De por vida? Ah, bueno, no he estudiado la enfermedad que la tenía. No, no estaba... No, sí, es que es una enfermedad genética. Se ve que son los genes. Qué chungo. Y wow. coincide con que su padre y su madre son primos hermanos. Sí, a lo mejor un súper antepasado suyo, pues también lo tuvo. Y a juntar los dos genes es más probable de que salga la enfermedad de testa. Igual por eso, la sangre azul de los reyes y todo esto. Me gusta el concepto súper antepasado. Pues yo tengo una curiosa para todos los que ya tenemos una mínima edad y hemos jugado a Game Boy o oh, Nintendo 64 bebé. o alguna consola de estas míticas. Eh, bueno, es un estudio que han realizado en una universidad que básicamente nos cuenta que Eh, soplar los juegos, lo típico que hacíamos cuando el juego no arrancaba, de soplar el cartucho y volverlo a, a meter, que siempre arrancaba, pues no servía para nada. ¿Qué? Que era, era totalmente un placebo. ¿Qué, ¿Qué Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo que yo soplaba hasta los CD's, tío, no. Ya, ya, ya, ya no, no, pero era lo, y todos lo hemos hecho, soplar sí, el sí, cartucho sí, a ver todo, si arrancaba todo. y sí, todo, sí, todo sí, pero el, nada, nada, el mando nada. Lo de la Play o de la Xbox. <ríe> es que no. era lo típico. Sí. Sí. sí, sí, el soplar era lo más lo más lo que podías hacer, pero qué va, qué va. No. <risa> era inútil Sí, sí, totalmente inútil Hemos O sea, lo que pasa es que el sacarlo engañados. y meterlo lo que el sacar y meter el cartucho Pues era lo que hacía un poco de reset Y entonces pues me había más probabilidades de que, arrancaba y, de que arrancara y arrancaba O sea, otra cosa de, Se ve que de hecho si so, soplar mucho Acababa siendo malo Porque quieras que no, entraba ahí humedad Algo de saliva y todo Y acababas petando el cartucho lo que fuera pero bueno A mí se me ha jodido un Pokémon ¿Sí o qué? El rojo Hostia Como mucho uno ¿Joder, se lo comió mi perro, pero te sí llegué. Sí. No se me comía los deberes el perro, se me comió el, el Pokémon Oro. <risa> yo, no tenía, venganza, yo no tenía ¿verdad? Game Boy. No, no. Yo sí, yo tuve la Game Boy. Muy mal, eh. Pero sí, sí, yo lo que no tuve era Nintendo, ¿ves? Game Boy y. Planes. Podremos vivir engañados todo este tiempo. Ya, estoy, yo le, leí esto y se esto me cayó. Es sorprendente, ¿eh? Se me cayó un mito al suelo, eh. El soplar no funciona y te lo puedes cargar el juego y todo. Esto, hombre. <risa> <risa> hombre, hay que denunciarles. Menos <risa> mal que ya no se hacen juegos en ese formato. <risa> no, no, yo llamé a Nintendo y les dije, oye, ¿cómo lleváis esto? No y eso con ser... lo conocido que era, seguro que la Nintendo lo sabía. Sí, sí. Hombre. ¿Y cómo se lo tenían callado, eh? Menos <risa> mal que esta radio se capa de velarnos los grandes secretos. Bueno, ellos pensarían, bueno, en verdad se joden. Claro, se comprarán otro. <risa> sí. Se les joderá la partida, vuelven a viciarse de nuevo. ¿sabes? Claro que sí. Era un saca cuartos eso. Anda que no. Sentimos a todos los usuarios, a todos los oyentes que les hayamos destrozado aquí un mito, pero tenía que salir a la luz esto, ¿eh? <risa> Yo después de esto me quedo en blanco ya, ¿eh? Sí, eh sí. Yo me he sin, notic sin noticias y todo Pues... Checkpoint Es que después de esto ya me cago en Dios A la mierda todo <risa> Nos despedimos ya y hasta la semana que viene No hombre, <risa> claro Aquí no programa todavía Vamos a dar por culo un ratico más Pero no sé qué poner No sé, presentame a... Preséntame a Tú tenías otra cancióncilla por ahí guardada, ¿no? ¿Gunca? Sí, la de Vicio ¿Vicio? Nos vamos a al campo, se llama Y es una canción de bueno, de un tío que quiere dejar la ciudad y e irse para el campo. Porque está harto ya de la puta ciudad. Bueno, yo creo que el título lo describe bastante bien. <risa> sí, sí, momento. está bien, está bien. Vamos a ver si. Mm. Me voy al campo. Me voy al campo. Bonito De tío. vicio. Hombre, si. es la lucha por la libertad contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡A lagua aquí que papá! ¡Alagua aquí que Las radios Giuras de Barcelona tenemos una historia de mes de prendange. Las primeras radios van en ellas la transizione dalla tota creança de que la llibertat d'expressió seria una realitat després de 40 anys de dictadura. Amb emisors autoconstruïts, fent de l'autogestió una pràctica d'alliberament de la expressió del carrer, de les veus del carrer. Durant els 30 anys la persecució ha estat continuada: tancaments, sagrest dels equips, usurpació del dial per part d'emisores comercials públiques i privades. Sancions administratives De totes les administracions El poder Encara no entén Com hem sobreviscut Sense fons de finançament Sense un marc legal Que ens protegeixi I amb un assetjament continuat Per part de les iniciatives mercantils Ara La pressió és màxima I els poders públics I fàctics Estan determinats A fer-los fora del diari Sancions per milers d'euros ambargaments Avisos de tancament dels centres emisors, interferències de ràdios comercials pirates amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, persecució de les entitats de gestió de drets d'autor. És el moment de lluitar per els mitjans lliures, per la nostra llibertat d'expressió. Alerta ràdios! Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Radio RSK En el programa Wonke y Palomino Pues nada, vamos a pasar ya al apartado de conciertillos Fin de semana y eventos varios La agenda de jueves a domingo Básico Pues bueno, empezamos con los jueves, como siempre En La Gordísima Montándolo la revista de barrio Pues... Cafeta Más que empanado, pero por sorpresa, de nuevo. <risa> como siempre, Adri, como siempre, me queda un Dios. Y después tenemos a partir del mes que viene, de jueves a domingo, cafeta en el Casal de Roquetas. Es que rima, decir... rima y todo. O sea, cuatro días <risa> seguidos. Cafeta. Sí, mientras no haya concierto, claro está. Si hay concierto el viernes o el sábado, pues ese día no habrá cafeta. Y si no, pongo pues, bueno, una cafeta, sea rollo jam session, conciertos en pequeño formato, pase de peli, bueno, típico, ¿no? Sí, sí joder hablando de cafetas este domingo no hay cafeta en el rock and training vaya bueno después ya explicaremos por qué pero el sábado la hay gorda pues os espera vamos bueno pues pasamos al viernes antes de nada no que tenemos en el casal de la guinahueta la enfermedad de difuntos jodido karma y dos grupos que no recordará bien bien pero bueno con cierto punky hardcore ahí sacó sí. allí en guinahueta donde la la comisaría allí del foro Sí, donde ponen esos cubatas grandes. Ahí. <risa> o sea, el, el, por por todos los conocemos por eso, por los cubatas grandes. Y luego tenemos, como cada año, el concurso del arbusto, que vale dos euros. Y bueno, se supone que cabrons? al ganador sí, bueno. Se supone que le dan una maqueta. Y va por votos. Sí, bueno. Una parte lo decide el jurado, que no sé cómo ha decidido el los jurado y la parte del público Sí, tampoco sé cómo funciona muy bien esto Pero bueno sí, Este y año bueno. hay Cabrons Acoustic Doquier Mimetic Theory Emperatriz Relix y Global Discount Esto es el viernes Porque luego el sábado hay más Sí, el sábado hay más chicha, ¿no? Está donde lo tenemos Concierto al gusto Y el sábado tenemos también Dos euros, supongo yo que será... Todo entero, ¿no? Dos sí euros, para los dos Porque piensa dos que pero... Como decías tú antes Cada entrada es un voto Claro Que si quieres votar dos veces Sí, paga dos veces Sí Y si tienes pasta Pues votas A saco Tenemos Asterium Mencia Onirion Este Resilace Fight No es que no entiendo muy bien Resilice Resilace, Fight Minx Blood Y Walson Volson, Volson, David Walson Sí, sí, estos son buenas. ¿eh? Estos han dejado ahí Puede estar bien Y bueno, ya continuando por el sábado Empezamos ya por la tarde, por decirlo de alguna manera Bueno, esto también era el sábado, pero Tenemos en el bar Tío Pepe Allá en Roquetas Nada más subiendo por aquellas principales de Roquetas, ¿lo ves? Sí Tenemos 20 para Alemania Pepe O Tío Pepe <risa> Y bueno, pues hacen la fiesta aquí Ahí en plan Octoberfest Con ¿Qué? DJ Campallero oh. Y Chido y Steven and the Patty Band Empezarás solo la una, o sea que sea en plan verboteo y tapeo a precios populares. Sí, y que Chito y Esteban siempre montan un buen ambiente de este. Sí, sí. Está bien, está bien. ahora que ir por allí. Luego, siguiendo celebrando el 20 aniversario del Rock and Trini. Que este sí que es el 20 aniversario del Rock and Trini, ¿eh? Este es el... el día exacto. Bueno, no sé. Más día. o menos. ¿Es que una sesión guapa. Que el fin de cercano. A las 10. Que prometemos farra asegurada. Bueno, a partir de la 10 Antes hay una cena Para los que están por ahí Pero A partir de la 10 Hay Jauja Y ver bueno. <ríe> Y libertad Para subir al escenario Y, sí, y sí, coca, sí, hacer lo que quieras Sí, Lo que quieras Después tenemos que tener Un no Barris Inauguración de la temporada Amalsir La compañía La Gans ¿Mm? Es eh, gratis Está bien Empezará sobre las 6 de la tarde Si no me equivoco Sí, en realidad Está bien, eh Para... Ir a entretenerte Y, y bueno Ya pasamos, pasamos bueno, el de fin de semana concluido Bueno, pues para la semana que viene El martes, día 9 Tenemos No Barris Cabrellada Diu Pro En la asociación de vecinos De de Prosperitat Y, te llama, y se llama a todas aquellas entidades Casales, agrupaciones Etcétera Para como hacer algo en común Para poderlo llevar a la SEU ¿A la SEU? Hola. Sí, a la SEU de octubre Sí, ¿no? Sí, sí Digo, Sí, porque el día 9 de noviembre subido, ¿eh? hay Hay, bueno, reunión ¿Sí? Bueno, se haya un ruido Bueno, este día 9, ¿no? De octubre, pero <risa> es si habla puedes ser este martes día 9 Y aquí terminamos, ¿no? Sí ¿Qué te ha parecido, Andor? Um, um. Abres, abres, no, me ha gustado el programa... Hombre, de tenerlo como espectador a tenerlo como participante, que la cosa cambia. ¿eh? Más interesante, como siempre, estar aquí delante de los micros que está detrás. Pero me ha gustado, Gracias. me ha gustado. ¿A qué? Pues bueno, y ya podemos dar por concluido el programa, ¿no? Hasta la semana que viene, jueves, a las 6 más o menos. Yo creo que la gente, ya se ve la gente que lo escucha en directo. Ya empezará a escucharlo a perder las 6 y 5, 6 y 10. ¿eh? Hombre, realmente. No, no somos cumplidores con el horario. Empezamos sobre las 6. Claro. Sobre, más no, sobre. Más no por debajo. debajo. Somos realistas con la situación. Pues nada, este programilla llega a su fin. Sí. Y bueno, fin de semana, disfrutarlo. Se Nosotros bien, lo haremos. ¿eh? Seguro. Dejamos la última canción, ¿no? Sí, ¿qué ponemos? va Pues no lo sé que teníamos preparado ahí entre toda la lista de reproducción vamos a poner aquí un clásico también de The Clash sí. cerramos el círculo ¿no? Y con The Clash y ¿no? parece bien parece bien armas de barrio de Gangs of Brixton oh. y bueno andiamo tema